El 24 de noviembre de 1933 se aprobaba la ley de protección animal, Reichstierschutzgesetz, a instancias del gobierno del Reich bajo el canciller del Reich Adolf Hitler. Por lo tanto, fue la primera ley estatal de protección general de los animales. En 1933 Hitler anunciaba que en el nuevo Reich no se permitiría de ninguna manera la crueldad hacia los animales, marcando el inicio del proteccionismo animal en Alemania. Adolf Hitler fue el primero sin legislar contra la vivisección, contra la caza y a favor del bienestar animal. La importancia que se le dio a estos temas fue mayúscula. Tenga en cuenta el lector que las leyes de protección se promulgan en el mismo momento en que existían graves urgencias sociales en el Reich, como el tema del desempleo, las condiciones del dictado de Versalles y otros temas de primer orden. Cualquier político de los que estamos acostumbrados, habría dicho que existen cosas más importantes en que ocupar el tiempo. No fue así con el Führer y el ZDAP. Ya en 1927, un diputado nacional socialista del Reichstag alemán pidió medidas contra la crueldad hacia los animales y su matanza. En 1932, el NSDAP propuso prohibir la vivisección de animales. Después de la toma de posesión de Adolf Hitler, la matanza se convirtió en un delito punible el 21 de abril de 1933. La ley sobre el sacrificio de animales del 21 de abril de 1933 exigía que los animales de sangre caliente fueran aturdidos durante el sacrificio antes de que comenzara la extracción de sangre. Solo se permitían excepciones para el sacrificio de emergencia. En el caso de infracciones intencionadas o por negligencia, se amenazó con multas o penas de hasta seis meses de prisión. La ley entró en vigor el 1 de mayo de 1933, RGBL. 203 y, por lo tanto, fue una de las primeras medidas legislativas después de la Revolución Nacional Socialista. Por lo tanto, fue la primera ley de este tipo que se aprobó en Alemania. Las leyes nacionalsocialistas se elaboraron en los tres primeros años del régimen. La primera es de 1933 y se denomina Ley de Protección de los Animales. Esta es la ley cuyo texto publicamos hoy. Un año después se aprueba la ley del Reich de la caza y en 1935 entra en vigor la Ley de Protección de la Naturaleza, que entre otros tópicos creó una legislación especial para transportar animales en automóviles, describió la manera menos dolorosa de errar a los caballos y buscó hacer menos cruel la forma de cocinar unas langostas evitando que se cocieran vivas. Pero hay más, el gobierno de Adolf Hitler sería el primero en la historia de la humanidad en prohibir la práctica de la vivisección. Los temas de la naturaleza tenían gran importancia dentro del Partido Nacional Socialista. Muchos de sus principales dirigentes eran vegetarianos. Las leyes actuales de bienestar animal y ecología en Alemania y otros países son variaciones de las leyes introducidas por el nacionalsocialismo. La tierra madre, sus bosques, ríos, flora y fauna, debían ser preservados para salvar el refugio y sostén de la raza aria, lo que era un deber ineludible. Los altos mandos del partido nacional socialista alemán eran ambientalistas y protectores de la naturaleza. El Reichsmarz Chayerman Green declaró el área alrededor de su finca de caza carinal como santuario animal y anunció en agosto de 1933 que la intolerable tortura y sufrimiento de los animales debía terminar y amenazó con enviar a todos aquellos que aún creían que podían tratar a los animales como quisieran a un campo de concentración. En el nuevo Reich no debe haber cabida para la crueldad con los animales. Por su parte, el respeto a los animales está dado no por su visión utilitarista desde el ser humano, sino por su valor intrínseco. Adolf Hitler Esto hace que los historiadores de la Alemania Occidental de hoy en día describan esta ley como un mero medio de propaganda antisemita, ya que también afectó a una gran parte de los judíos y a su cruel y malvada forma de matar, la llamada matanza, que hoy en día es políticamente correcta y se minimiza como una tradición religiosa. El hecho de que en este contexto los hechos no atestigúen al nacionalsocialismo, sino al judaísmo como portador de un carácter claramente malicioso, es hoy completamente ignorado, ya sea por engaño ideológico o por puro oportunismo. Lo que más se oculta hoy en día es que la ley alemana de protección de animales tenía un carácter pionero y ejemplar para todo el mundo en aquel entonces. En otros países europeos, pero también en Norteamérica, los protectores de animales y las asociaciones de protección de animales podrían referirse a partir de ahora a esta ley, que claramente apoyaba la lucha mundial contra la crueldad hacia los animales. Los aspectos esenciales de la ley de bienestar animal siguen figurando en las leyes de bienestar animal de la República Federal de Alemania, la República Federal de Austria y Suiza. Sin embargo, con respecto a la crueldad hacia los animales por razones religiosas, se aplican algunas excepciones de gran alcance en las que predomina el judaísmo, pero también el islam. Ley de protección animal de 1933, firmada el 24 de noviembre de 1933. El gobierno ha resuelto la siguiente ley, que se da a conocer a continuación. Sección 1. Crueldad hacia los animales. 1. 1. Está prohibido atormentar innecesariamente o maltratar a un animal. 2. Se atormenta a un animal cuando repetida o continuamente causa dolor o sufrimiento apreciable. El tormento es innecesario en la medida en que no sirve a ningún propósito racional y justificable. Se maltrata a un animal cuando le causa un dolor apreciable. El mal manejo es sancionable cuando corresponde a un estado mental insensible. Sección 2. Medidas para la protección de los animales. 2. Está prohibido. 1. Descuidar de tal manera a un animal de su propiedad, cuidado o alojamiento que ha de modo experimente un dolor apreciable o un daño apreciable. 2. Utilizar innecesariamente a un animal para lo que claramente supera sus poderes o le causa un dolor apreciable, o que, en consecuencia, debido a su condición, obviamente no es capaz de hacer. 3. Usar animales para demostraciones, hacer películas, espectáculos u otros eventos públicos en la medida en que estos eventos causen al animal, un dolor apreciable o un daño apreciable para la salud. 4. Usar un animal frágil, enfermo, con exceso de trabajo o viejo para el cual la vida futura es un tormento para cualquier otro propósito que causar o procurar una muerte rápida e indolora. 5. Abandonar el animal doméstico para deshacerse de él. 6. Probar el poder de los perros en gatos, zorros y otros animales. 7. Acortar las orejas o la cola de un perro de más de dos semanas. Esto está permitido si se realiza con anestesia. 8. Acortar la cola de un caballo. Esto se permite si es para remediar un defecto o enfermedad de la cola y lo realiza un veterinario y bajo anestesia. 9. Realizar una operación dolorosa en un animal de una manera no profesional o sin anestesia, o si la anestesia en un caso particular es imposible según las normas veterinarias. 10. Matar a un animal en una granja por pieles que no sean con anestesia o de una manera que sea, en cualquier caso, indolora. 11. Alimentar a la fuerza con aves. 12. Arrancar o separar los muslos de ranas vivas. 3. Queda prohibida la importación de caballos con colas acortadas. El ministro del interior puede hacer excepciones si circunstancias especiales lo justifican. 4. El uso temporal de animales con pezuñas como transportadores en las minas sólo se permite con el permiso de las autoridades responsables. Sección tercero Experimentos en animales vivos. 5. Está prohibido operar o manipular animales vivos de manera que pueda causar dolor o daño apreciable a los fines de los experimentos, en la medida en que las disposiciones de los puntos 6 a 8 no exijan lo contrario. 6. 1. El ministro del Interior puede, a propuesta del gobierno responsable o las autoridades locales, otorgar permiso a ciertos institutos o laboratorios dirigidos científicamente para realizar experimentos científicos en animales vivos, cuando el director del experimento tenga suficiente educación y confiabilidad profesional si se dispone de instalaciones suficientes para la realización de experimentos con animales y se ha garantizado el cuidado y mantenimiento de los animales para experimentos. 2. El ministro del interior puede delegar la concesión de permisos a otros entre los más altos funcionarios del gobierno. 3. El permiso puede ser retirado sin compensación en cualquier momento. 7. En la realización de experimentos con animales, 5, se deben observar las siguientes disposiciones. 1. Los experimentos sólo pueden llevarse a cabo bajo la autoridad completa del director científico o de un representante que haya sido específicamente designado por el director científico. 2. Los experimentos solo pueden ser realizados por alguien que haya recibido previamente educación científica o bajo la dirección de esa persona, y cuando se evite todo dolor en la medida en que sea compatible con el objetivo del experimento. 3. Los experimentos para investigación sólo pueden realizarse cuando se espera un resultado específico que no haya sido confirmado previamente por la ciencia o si los experimentos ayudan a responder a problemas no resueltos previamente. 4. Los experimentos sólo deben realizarse bajo anestesia, siempre que el criterio del director científico no lo excluya de manera categórica o si el dolor relacionado con la operación se ve compensado por el daño a la condición de los animales experimentales como resultado de la anestesia. Nada más grave que una operación difícil o un experimento doloroso pero no sangriento puede llevarse a cabo en un animal sin anestesia. Los animales que sufren un dolor apreciable después de la finalización de un experimento tan difícil, especialmente en el caso de una operación, son, en la medida en que esto es, a juicio del director científico, compatible con el objetivo del experimento, que deben ser sacrificados de inmediato. 5. Los experimentos en caballos, perros, gatos y monos solo se pueden llevar a cabo cuando el objetivo deseado no se puede lograr a través de experimentos en otros animales. 6 no se pueden utilizar más animales de los necesarios para resolver la investigación asociada. 7. Los experimentos con animales con fines pedagógicos solo están permitidos cuando otras herramientas educativas, como imágenes, modelos, taxonomía y películas, no son suficientes. 8. Se deben mantener registros del tipo de animal utilizado, el propósito, el procedimiento y el resultado del experimento. 8. Experimentos con animales para fines judiciales, así como para inoculaciones y extracción de sangre de animales vivos con el fin de diagnosticar enfermedades de personas o animales o para la obtención de sueros o inoculaciones de acuerdo con procedimientos que ya hayan sido probados o hayan sido reconocidos por el Estado, no están sujetos a las disposiciones del 5 al 7. Sin embargo, estos animales también deben matarse sin dolor si sufren un dolor apreciable y si es compatible con los objetivos del experimento. Sección 4. Provisiones para castigo. 9. 1. Quien quiera atormente o maltrate innecesariamente a un animal será castigado con hasta dos años de prisión, con una multa o con ambas penas. 2. Quien quiera que, aparte del caso en, 1, realice un experimento con animales vivos, ese, sin el permiso requerido, será castigado con una pena de prisión de hasta seis meses, con una multa, o con ambas penas. 3. Una multa de hasta 500.000 marcos o encarcelamiento, aparte del castigo estipulado en, 1, y, 2, será el castigo para cualquier persona intencionalmente o por negligencia. 1. Viola la prohibición 2 aunque 4. 2. Actúa contra la regulación 7. 3. Viola las pautas promulgadas por el Ministerio del Interior o por un gobierno provincial de acuerdo con el número 14. 4. Descuida e impedir que los niños u otras personas que están bajo su supervisión o que pertenecen a su hogar violen las disposiciones de esta ley. 10. 1. Además de los castigos en 9 por una violación intencional de la ley, un animal que pertenece a los condenados puede ser confiscado o sacrificado. En lugar de confiscación, se puede ordenar que el animal sea protegido y alimentado hasta por 9 meses a costa del culpable. 2. Si ninguna persona específica puede ser identificada o condenada, la confiscación o el sacrificio de un animal se puede llevar a cabo en cualquier caso cuando los otros requisitos previos estén presentes. 11. 1. Si alguien es repetidamente culpable de violar intencionalmente las disposiciones que son punibles de acuerdo con el artículo 9, las autoridades locales responsables pueden prohibir que esa persona se quede con ciertos animales o negocios que los involucren por un período específico o de forma permanente. 2. Transcurrido un año desde la imposición del castigo, las autoridades locales responsables pueden rescindir su decisión. 3. Un animal sujeto a negligencia apreciable en la provisión, cuidado o refugio puede ser retirado del dueño por la autoridad local responsable y acomodado en otro lugar hasta que haya una garantía de que el animal será cuidado de una manera superior al reproche. El costo de este alojamiento será pagado por el culpable. 12. Si en un proceso judicial parece dudoso que un acto viole una prohibición del 11 o, 2, un veterinario deberá ser convocado tan pronto como sea posible en el proceso y, en lo que se refiere a una granja, se escuchará a funcionario agrario del gobierno. Sección 9. Conclusión. 13. La anestesia tal como se entiende en esta ley significa todos los procedimientos que conducen a la ausencia de dolor en general o eliminan el dolor localizado. 14. El ministro del Interior puede emitir decretos judiciales y administrativos para completar y hacer cumplir esta ley. En la medida en que el ministro del Interior no haga uso de este poder, los gobiernos locales pueden hacer el decreto necesario para la implementación. 15. Esta ley se convierte en obligatoria el 1 de febrero de 1934, con la excepción del 2, 8, y 3, 11, para lo cual el ministro del Interior debe ver el momento de la implementación en consulta con el ministro de Alimentación y Agricultura. Las leyes 1456 y 360, 13, de la ley del 30 de mayo de 1908 permanecen sin cambios. Berlín, 24 de noviembre de 1933. Firmado. Adolf Hitler. Canciller.